Era una rosa morena Con los labios de cora Para quitarse la pena Cantaba y cantaba por la madrugada Ay, que te pasa que lo quiso Maru Alimón Que se tan puerto paíso iso, Maru Alimón A saber de tu ceguera A comentar lana? A Marínico no era, que pena me da Ya te he dicho musa vece, Maru Alimón Que ese hombre me parece palomo ladrón Como no pongas error para ser fuente de tus ojos, Maruálimón, Maruálimón, Maruálimón, Maruálimón. Tiene brillante por ciento y esmeralda aún sin fin, pero por moda que el cuento los hombres le cantan por el amor, Daré, maru a limón, y tu blusa de lunares, Maru a limón Ahora gasta tercio pelo en vez de beca Y no llevas en el pelo ramito de asa No me lindo caso, Maru a limón Y ahora vas pasita a paso a tu perdición Por no haber puesto cerro en tu corazón Ahora son fuentes tus ojos, Maru a limón, Maru a limón. En todo caso, Maruá Limón, era la bendita paso a tu delicio. Con haber cerró en tu corazón. Ahora son frente tú son Maruá Limón, Maruá